Estamos de vuelta y antes de lo previsto, aunque no en el momento previsto Debido a cuestiones técnicas que no podemos controlar desde el programa La fecha de emisión de lo que estáis escuchando es distinta de la fecha pensada para este programa Saludos desde la meca del rock and roll de Onda Campus Soy Suru y esto es ¡Hagas el rock! En el programa de hoy encontraréis que lo único que sonará durante la hora que dure este programa Serán canciones de amor Balas brutales con dedicatorias brutales para los dulces enamorados, así como canciones que hablen de amor por toda esa movida del Día de San Valentín. Y de momento os dejamos con Switch and the Maim de los Guns and Roses para más información sobre ellos, escucharos el programa anterior donde podréis encontrar una biografía al respecto. Feliz Día de San Valentín a todos. Eso que ha estado sonando era Living Loving Maid de los Led Zeppelin. Y cambiando de tema, seguro que más de uno de vosotros sigue amando a alguien, por mucho que la otra persona lo niegue una y otra vez. Esta balada de los teutores más famosos, los Scorpions, va dedicada para vosotros, esperando que esa persona u otra, que más da, llegue a amaros. son geniales. Precisamente por eso se han convertido en clásicos, ¿no? Pero dejémoslos un momento de lado y prestemos atención a algo más contemporáneo, Abandon, de los huecos Backyard Babies, de quien ya hemos hablado más de una vez en este programa. But I didn't cost the rain. I don't wanna see you here again. Again again never again never again I made a move but thought was right I had a chance to stop the fight but I looked away into you Again can't esto que está sonando es el genial Morrison encandilando chavalas aún después de muerto con su Hello I Love You. Se dice que compuso esta canción tras presentarse a una mujer en la playa. Una mujer que realmente no conocía nada y que en ese momento le hizo perder la cabeza. Simplemente se acercó y le dijo, hola, te amo, ¿me puedes decir tu nombre? Por eso esta canción va dedicada a todos aquellos que necesitan un empujoncito para declararse. No seáis tímidos y dejad que fluya el amor. Cuando hay amor de por medio nada puede parar a dos personas y nada les importa. Esta canción dedicada para un gran amigo y una gran persona, Cano, Canete, sé que estás ahí, así que sube el volumen a tope, esta es toda tuya. been myself this way lot is i design. que estaba sonando antes era al otro lado del silencio de Los Ángeles del Infierno, y esto está sonando ahora es Turbo Lover, del disco, el disco del mismo nombre de los Judas Priest. El disco recibió unas cuantas críticas por sonar demasiado digital, pero hay que decir en su favor que era un disco muy bueno y algo adelantado a su época, a finales de los 80 a principios de los 90. Antintos al punteo porque es pequeño pero intenso. Sí, déjame ser tu turboamante, nena... Porque no nos olvidamos de los que van a pasar este día solos, sin la compañía y una pareja a su lado, tenemos dos regalitos, este temazo con un solo escalofriante y todos nuestros deseos para que encuentren a su vida naranja, esto está sonando en Nagas el Rock con juan Juanfran y Suru, es Lonely Day de los mitad armenios, mitad americanos, System of a Down, a ver si el cantante hace las paces con el guitarrista, el batería y podemos volver a verlos juntos en plan matrimonio feliz en de un escenario, os recordamos que podéis pedir las canciones en el blog del programa, Sí, sabemos que está en construcción, pero dejadme de vivir, por el amor de Dío. La dirección es la siguiente, www.ondaselétricas.blogspot.com Lo repito, lo repito, sí, lo repito, lo repito. ¡Madre mía, menudo punteo! Y este temazo que está sonando ahora de Zenobia va dedicado para Ana, de parte de una persona muy especial para ella, de parte de David, también conocido como Techun. ¿Acaso no es romántico? Cuéntame las veces que he perdido la razón por ti Cosas que he dejado Tras de mí Dormía en tu regazo ¿Quién me iba a decir Que tanto amor Se había de extinguir Has vencido Maldigo mi ilusión Y mi castigo Y volveré Como cada amanecer Para postrarme ante tus ojos Ya lo ves No hay nada más Que este pobre perdedor Ciego corazón No sé cómo No has aprendido nada De ella olvidarte volver a llorar Recuerdo tus caricias en la tempestad Creía que en tus brazos yo había de morir que la soledad no vendría nunca Has vencido Maldigo mi ilusión y mi castigo de como cada mañana para postarme ante tus ojos y ya lo ves no hay nada más que este pobre perdedor y go corazón no sé como las no aprendido nada de ella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 Para apostarme ante tus ojos Ya lo ves No hay nada más Que este pobre perdedor Llego corazón No sé cómo lo has aprendido Venga, que esto se está acabando y no quiero coserse mi Maze. ¿Sabéis? Se puede decir que hacer el amor es precisamente una manera de mostrar amor, valga la redundancia. Pero pasemos de lo que nos dicen las religiones sobre eh, que hacer el amor es pecaminoso, fe, moral... Y disfrutemos de este temazo de los WASP, acrónimo de We Are Sexual Perverts. Nosotros somos pervertidos sexuales, en español. Digamos que es para mayores de edad y no del todo recomendado a vídeos inquietos. La canción se titula Animal Fuck Like A Beast. Animal, folla como una bestia. Había gente que me había dicho que esta canción era pasarse. Venga, tronco, soltad la melena, no sois estirados. Esto que está sonando es Beth, de los mundialmente conocidos Kiss, de quien se ha dicho mil veces que eran caballeros infames al servicio de Satán. Sí, sé que Kiss se escribe con K y caballeros se escribe con C, pero la película hacer un conducta es brutal. Seguro que más de una ha pillado la referencia al filme, ¿eh? Y además, caballeros infames al servicio de Satán es la forma más o menos adecuada para traducir Night in Satan's Service. Pero hablando del tema, esta canción de su disco Destroy es un regalo de Ángel para Marina. ¡Oh, qué bonito! a home I'm always somewhere else and you're always there alone Just a few more que todo iba a ser bonito, todo esperanza y amor y rosas y cosas bonitas, os equivocáis. Para aquellos a quien les han jugado una mala pasada de una forma inimaginable y rastera y se niegan a perdonar una traición de dimensiones bíblicas, dai dai dai my darling de Los Misfits. Quizá lo de muere muere querida sea un poco excesivo, pero evoca el odio por el daño que muchos sufren por haberse visto cegados por amor hasta el punto de haber sido marionetas en manos de gente sin escrúpulos. Pues sí, Juanfra, sí, estoy hablando de mi ex, que por qué, porque soy yo el que ve este programa y hago lo que me da la real gana, como ella. Que se fue con mi amigo la muy... Esto que suena, hemos dejado lo mejor para el final, es la dedicatoria de Jaime para todos los alumnos de Primero de Cab e Indo. Se trata de un grupo al que me ha enganchado gracias a esta canción. Nos dejamos con So Far Away de stain Y recordad que quien ama la música, ama la vida. Detestad la violencia, abogad por el amor y practicad el sexo cuanto podáis. Siempre dentro de la legalidad y con protección. Que luego pasa lo que pasa. ¡Hasta pronto! I must be a Come shake me Cause I, I must be asleep